Estas son las voces que pasaron por Radio Carmés. Autobuses Santa Fe ya tiene fecha de salida de Santa Rosa. En el puesto caminero de Bernardo Larrudé se firmó la rescisión del contrato... Y el Intendente Luciano Dinápoli dijo esta mañana en Radio Carmes que fue un paso adelante. Una situación bastante ardua porque la verdad es que la empresa no, no es fácil de, de llevar, pero logramos ayer eh, un doble convenio, por decirlo de alguna manera. El primer, el primer convenio fue una prórroga del servicio por un mes hasta el fin del mes de mayo eh, para que ellos sigan prestando el servicio y pagando a sus trabajadores y a partir del mes de junio poder hacernos cargo del servicio de, de pasajeros. Y el otro fue una rescisión eh, de manera eh, consensuada del contrato, y con el cual nos dejan además los 20, 20 colectivos o 20 unidades para 19 colectivos y, y una combi, para poder prestar el servicio durante un año. Ahora va a ser EMSU también, pero sin H, porque le hemos puesto Ente Municipal de Servicios Urbanos, porque se le amplía el objeto social, es decir, el, el ente que tenemos nosotros actualmente es un ente que estaba preparado y diseñado para prestar el servicio de recolección de residuos. Eh, y su objeto social era ese. Bueno, ahora lo vamos a ampliar. La diputada provincial Radical Agustina García reclamó en periodismo turno mañana que el Ministerio de Educación informe sobre las medidas que tomó luego de la suspensión de clases en el sistema educativo provincial. El proyecto es un pedido de informe al Ministerio de Educación respecto a cómo se ha garantizado el dictado de clases durante este tiempo que no ha podido ser de forma presencial. Y esto viene porque sabemos y hemos visto esta pandemia ha expuesto diferencias y desigualdades en lo que tiene que ver con el acceso a la tecnología y demás, y entendemos que hay muchísimos chicos y chicas que no tienen ni siquiera un celular para poder hacer su tarea, entonces queremos saber cuántos chicos están en esta situación eh, y también, bueno, eh, de qué forma se le ha dictado clases a esos niños eh, que, que no pueden acceder a, a la tecnología. La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Susana Funes, dio detalles en la mañana kermesera de la denuncia contra un juez por negligente, autoritario y abusivo al obligar a sus empleados y empleadas a cubrir guardias pasivas. Nos encontramos con que este, este señor, este juez, estaba haciendo ir a trabajar a sus trabajadores cumpliendo un horario, una jornada laboral de este, 8 y media a 2 y media.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 En el Día Internacional de la Celiaquía, Marisa Desortes, presidenta de Acela, contó que los precios de los alimentos para celíacos sufrieron un aumento sensible en el contexto de la cuarentena. Tenemos eh, alguna cuestión porque nos hemos encontrado que hay productos en las góndolas o sea, no hay productos, determinados productos en las góndolas como por ejemplo las harinas premezclas que nos están faltando. Mm. Y también como se han incrementado los precios en general, también se han incrementado nuestros, nuestros precios los precios de nuestros productos y que de por sí ya son mucho más caros que el común de, de los productos. Radio Carmes 106.1 Seguinos en radioquermes.com.